Eh, Castro, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Habla el lobo y s a q u i n a el encuentro. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un saludo muy grande a usted y para toda su audiencia. Bueno, Castro,、eh, cuando hablamos de loteo social estamos hablando de terrenos allí en la zona del i d e v i ¿no? Sí, sí, cuando hablamos de loteo social son <coughs> son terrenos que, propiedad del de i d e v i que puntualmente hay mayor disponibilidad y donde más. Más terrenos、eh, existen en la actualidad es en la zona de San Javier, en el casco urbano de San Javier,、eh, y estamos terminando también un proyecto en, en la zona de Juncal. Ajá. ¿Cuántos Ajá. á son más o menos los lotes que estarían disponibles? Mirá, nosotros comenzamos、eh, hace casi dos años con un, proces, un proceso de regularización de lotes. En algún momento el i d e v i generó un, un loteo、eh, hace algún tiempo de unos 80 lotes. Que, que se entregaron、eh, mediante un sistema de firmas de convenios con, con los beneficiarios、eh, y allí establecían determinadas obligaciones, tanto para el IDEBI como para los beneficiarios. Y en muchos casos, teníamos, cuando, cuando detectamos la problemática, fundamentalmente llegamos al IDEBI, que teníamos una demanda muy grande de, de lote social de, de vecinos de San Javier, puntualmente, y también algunos de Juncal,、eh, empezamos a analizar la situación de cada lote en particular, porque lo que nos planteaban los vecinos era que había lotes abandonados. Eh, bastantes lotes abandonados y, y por otro lado,、eh, mucha demanda de gente para construir su vivienda. Cuando comenzamos con ese, con ese proceso de, de, fundamentalmente de regularización y de conocimiento de cuál era la, el, el grado de situación de cada lote en particular, nos encontramos con distintas situaciones:、eh, lotes que se habían pagado y que no se habían construido, lotes que, que, que,、no、se habían, con, que, que, que habían construido y no habían pagado, en distintas situaciones. Lo que llevó. A que desde la gerencia general、eh, comencemos un proceso importante de, de volver a, a ver cada legajo en particular de, de, de, la, de, de estos terrenos que habían sido oportunamente adjudicados y empezamos un proceso de desajudicación de muchos lotes.、Uh -huh. Obviamente se fue intimando cada, a cada vecino en particular de la situación que, que estaba atravesando y cuál era el incumplimiento de cada vecino y así se les fue dando.、Eh, Permitió dentro de un proceso de, de notificación que hagan descargos. En muchos casos se le prorrogó también un año más el lote porque había mucha gente que por distintas situaciones no habían podido construir. Se les permitió que puedan durante un año más tratar de, de, de llegar a construir o hacer un encadenado o alguna platea. En muchos casos se hizo y en el caso de que no se presentaron y demás, se desadjudicó. Hoy tenemos aproximadamente en lo que es la zona de San Javier unos 15-20 lotes. Algunos están en proceso de desadjudicación también. Pero tenemos unos 15 lotes que estarían disponibles para poder ser adjudicados en el transcurso del año, posterior a lo que es la apertura del registro que comienza la semana que viene. Eso en San Javier, ¿no? Eso es en San Javier. ¿Y en el Juncal? En el Juncal la situación es, es también similar. No, en el Juncal, a diferencia de San Javier, no, El, el IBEI no había hecho loteos、eh, tan grandes como este de 80 lotes que te comentaban e San Javier. Ajá.、Uh -huh. En el Juncal, lo que estamos, lo que estamos terminando de trabajar、eh, con la Municipalidad de v i e i e n a es、eh, el diseño de un nuevo loteo en, en, en la zona, digamos, en el Juncal cercana a lo que es、eh, una lonja que está cercana a lo que es la, la escuela secundaria de formación agraria.、Sí. Y estamos terminando el dibujo de un loteo para poder,、eh, aspiramos a que el año que viene pueda ya empezar a, a abrir calles. Y poder llevar adelante un, un proyecto de aproximadamente unos 70 lotes.、Uh -huh. claro, Obviamente, claro.、Eh, la situación ahí es distinta porque San Javier,、eh, el poder, digamos, de policía, y fundamentalmente la competencia la tiene el comisionado de fomento que integra el, el consejo de administración.、Eh, y, y la situación es distinta a lo que se da en el Juncal, porque en el Juncal estamos hablando de una zona suburban, jurisdicción del municipio de Vienma, donde el proyecto de loteo se, se está formulando y se está haciendo. Eh, en articulación con el municipio de Viedma、uh -huh. y requiere de, de, de algunas, algunas cuestiones de modificación de ordenanza y demás, que es lo que estamos,、eh, lo que estamos trabajando en, en, en este、uh -huh. momento. Lo importante, más allá de la disponibilidad、sí. de tierra, sea en Ejuncal, sea en San Javier, sea en San Juan Doyuela,、eh, sea en Cubanea, donde podamos detectar que existe la posibilidad de generar algún, algún lote urbano,、eh, lo importante es que. Hemos logrado durante estos dos años trabajar muy responsablemente desde el Consejo de Administración, creando una comisión de tierras que la integran representantes de productores, que la integran el Comisionado de Fomento San Javier, que la integran la Gerencia General y el área de, respectiva del IDEBI, en un reglamento de adjudicación del lote social. Un reglamento que le va a permitir a todos los vecinos, de una manera、eh, participativa, porque también el proceso de impugnación es fundamentalmente inclusiva. Eh, presentar toda su documentación e ingresar、eh, en tanto en cuanto la documentación y los requisitos se cumplan a un, a un registro anual que año tras año se va a ir abriendo durante aproximadamente un mes y la demanda que tengamos habitacional la vamos a tener permanentemente actualizada. No como, no como en el caso de que, que, que nos sucedió el año pasado, que teníamos mucha gente que había solicitado lotes hace muchos años, se le armaba un expediente y la gente venía permanentemente a ver cuál era el estado de ese expediente. Y realmente no se ha avanzado porque no hay disponibilidad de lotes. Claro. Ahora lo que hacemos es un registro, en ese registro tenemos toda la demanda concentrada、uh -huh. y año tras año lo vamos abriendo para ir actualizando la demanda、uh -huh. y fundamentalmente a medida que aún vayamos teniendo disponibilidad de lotes, ir adjudicándose conforme a ese reglamento y el sistema de puntuación que e l mismo establece. ¿Y en este momento está abierto ese registro para inscripciones? Este registro comienza, la, se abre el registro el martes 5 de septiembre, el martes que viene,、uh -huh. y va a estar abierto hasta el viernes 6 de octubre,、uh -huh. donde ya se cerraría el registro y se comenzaría con la segunda etapa del reglamento de adjudicación que establece las、eh, entrevistas socioambientales que vamos、claro. a hacer en articulación también con desarrollo social, porque、uh -huh. nosotros desde l i b e r y no tenemos. La cantidad de, de, de profesionales para poder hacer frente a, a, a、uh -huh. estas entrevistas. Hemos firmado un convenio hace poco tiempo con el Ministerio de Desarrollo Social,、eh, el cual va a poner a disposición todo el, el personal social, el trabajador social, para que pueda hacer estas entrevistas.、Uh -huh. Se van a hacer las entrevistas. Posterior a las entrevistas, en los domicilios que declaren los, los, los beneficiarios, los, los, los posibles beneficiarios de los lotes,、sí. se va a elaborar un, un dictamen, se va a elaborar un, un sistema de puntuación. Y eso va a, elaborar un ranking, va a generar un ranking que, a medida que vayamos teniendo la disponibilidad del lote, se va a ir adjudicando y se va a ir firmando el correspondiente convenio. Castro, ¿y ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a un tipo de lote como esto? El, el, uno de los requisitos fundamentales y excluyentes que tenemos es el domicilio.、Eh, nosotros, cuando empezamos con este proceso de, de regularización y fundamentalmente de generar nuevos, nuevos núcleos urbanos y,、uh -huh. y generar soluciones habitacionales, Nos, nos concentramos en el, el, el, el beneficiario, quién es el beneficiario final del lote social. Y acá estamos apuntando al trabajador rural, aquel trabajador que hace muchos años está trabajando en el IBEBI, sea cual sea la, la zona del IBEBI que esté trabajando y que hace mucho tiempo está esperando un lote.、Uh -huh. Hay muchos casos de trabajadores rurales que viven hace muchos años en la colonia y alquilan chacras, alquilan casas, alquilan algunos lotes para, y, y, y llevan adelante. La vivienda que pueden, que, que pueden construir.、Uh -huh. El domicilio es un, es, es, un, es un requisito excluyente y aquel vecino que pueda acreditar mediante el DNI que vive desde hace 15, 20 años en el IEBI, obviamente va a tener mejor puntuación、uh -huh. que aquel que vive hace dos años en el IEBI.、Uh -huh. Porque buscamos esto, buscamos tratar de ir cumpliendo. Con la demanda y con la espera de muchos vecinos que hace muchísimo tiempo están esperando poder construir ni más ni menos que su hogar. Y en el, en caso, caso, de... del, y en el caso del trabajador que en este momento está trabajando en el IDEBI, pero vive en v i e t m a porque no, no, no ha conseguido un lugar, ¿tiene posibilidades también? Obviamente que la, la documentación se le, va, se le va a presentar, pero si t i e n e domicilio en v i e t m a la situación no, no es lo que nosotros estamos esperando.、Claro. Nosotros apuntamos al trabajador que tiene domicilio en el IDEBI. Que hoy tiene en San Javier, que está viviendo en San Javier o que está viviendo está. En, una, en una zona del Idebi, porque apuntamos también a ese perfil.、Eh, sabemos que la demanda siempre es superior a la oferta que va a existir. Esto es una realidad no solamente en, en v i e t m a y en l Idebi, sino también en, en muchos lugares de la República Argentina y, te digo, hasta、uh -huh. en Latinoamérica. El tema habitacional es un tema muy complejo y que, y que a,、eh, afecta no solamente a, a, a sectores más vulnerables como el que estamos hablando ahora, sino también sectores de otra. De, de otra capacidad económica y financiera también. La situación habitacional es un tema muy complicado y la disponibilidad de tierra también es un tema, un tema complejo. Nosotros queremos, y esto que hicimos、eh, me parece que fue también、eh, consecuencia de haber escuchado al vecino, porque muchos vecinos nos planteaban en su momento la necesidad de un lote y nosotros le decíamos que no teníamos lote, que queríamos esperar a ver dónde podíamos llegar a tener disponibilidad. Y ahí ellos mismos nos planteaban que avancemos con la recuperación de lotes que habían sido adjudicados y no se habían cumplido con los convenios, y eso se logró. Se lo g r á escuchando al vecino y, fundamentalmente, habiendo recuperado estos 15-20 lotes que te comentaba recién, también estamos trabajando en la apertura de una nueva manzana en San Javier、uh -huh. para poder llevar adelante también ahí el diseño de unos 30 lotes más.、Uh -huh. Está. Y en paralelo, también junto con el comisionado de fomento de San Javier, se están haciendo algunas gestiones con el IPPB para dentro de esta manzana que podamos abrir, también generar algún plan de vivienda o gestionar、mm. ante, ante el gobierno nacional algún plan federal de vivienda. Está, o sea,、mmm, quien tenga domicilio en Viedma, abstenerse de presentarse porque no es la población a la que se busca. No,、eh, acá estamos apuntando al poblador y está al vecino bien. De, de, de Viedma. Está, bien, está bienísimo, está muy bien.、Eh, Castro, hay unas viviendas que. Están construidas hace mucho tiempo, desde que se fundó Lidevi prácticamente. Ese centro ahí que está cercano al, al, al, al gimnasio y todo. Esas casitas, ¿pertenecen a Lidevi o, o son de la provincia? ¿Usted se refiere a la zona de Juncal? En la zona de Juncal. Sí, no, eso, eso le perteneció en algún momento a al Lidevi, hace muchísimos años.、Uh -huh. Después, posteriormente, Lidevi la cedió al gobierno nacional. Para la construcción de, creo que era un, un centro de jubilados, una cosa así, la verdad que no conozco bien.、Uh -huh. eh, creo que、eh, era un centro de, de recepción de inmigrantes un tiempo. Sí, sí. Eso fue posterior,、eh, a, anterior, perdón.、Eh, eso originariamente era, vinieron inmigrantes, vinieron lausianos, e s t i e r o n viviendo ahí.、Eh, el, recordemos que Lidevi nace como un proyecto de colonización y de desarrollo. Claro, claro. Por ende, Era parte del, del proyecto que posteriormente fue cambiando, fue mutando、Ajá. a hacer lo que hoy somos. Un、sí. instituto de desarrollo con determinadas particularidades. No pertenece entonces, al IDEBI, entonces. Hoy no en lo pertenece、momento. al IDEBI, el titular dominial es、eh, el, el Ministerio del Interior de la Nación.、Eh, nosotros en su momento、eh, lo, lo acreditamos ante algunos organismos acá provinciales que nos no solicitaron información, y eso no nos pertenece, y el titular, insisto, es el Ministerio del Interior, figura en el registro titular de ese p r e d i o Perfecto.、En、lo cambio de tema a propósito de dos cosas muy puntuales. Eh, la situación de los caminos, que con estas lluvias, bueno, están realmente intransitables,、complicado. claro, nos han llamado vecinos.、Eh, ¿Qué van a hacer,、eh, Castro? Seguir interviniendo, como venimos haciendo desde hace un año y medio, de que, nos, de que nosotros nos reequipamos, gracias al acompañamiento del gobernador Beretilé y de Pedro Pesati, que siempre lo vamos a reconocer. Esa vez que me permitieron a mí estar en una reunión de gabinete y, y podernos escuchar, y recuerdo muy bien cuando estaba en la plena renegociación de contratos petroleros, que me permitieron estar presente en una reunión de gabinete y escucharnos cuál era la necesidad del IBEBI, y, y fue así que cumplieron. Y nosotros desde el año pasado tenemos, contamos con equipamiento vial、eh, que, si bien、eh, para los 300 kilómetros de camino que tenemos,、eh, a veces parece insuficiente, pero te puedo asegurar que poco a poco venimos recuperando muchos caminos. Lo que nosotros estamos haciendo desde que, de que el gobierno provincial fortaleció a Libiri con la adquisición de una moto niveladora, dos caminos volcadores, dos tractores y una retroexcavadora,、eh, hemos intervenido en cada camino en particular. Hay muchos caminos que realmente la situación de ellos es muy compleja, que no solamente basta con hacer un, un repaso, un recondicionamiento, tenemos que hacer un camino de vuelta. En muchos casos hemos incorporado. Muchísimo material calcario, caen 10 milímetros de agua y el camino realmente parece que nunca intervenimos. Sí, sí. Ahora, con, nosotros hemos tenido tanto el año pasado、eh, como este año, no tanto este año, sino más fuerte el año pasado, realmente años muy llovedores. Si uno ve los lo, lo, lo matutinos del día de la fecha, ve, estamos hablando de más de 20 millones de hectáreas que están inundadas. Hay una situación muy complicada en, el, en la República Argentina con respecto al, al, a la cantidad de agua que ha caído.、Sí. Y los caminos de l i b i no son ajenos a esta realidad. Uh -huh. Yo estuve ayer recorriendo bastante y realmente están muy complicados muchos caminos. Ahora lo que hacemos es esperar que el camino o r e porque cuando entras a trabajar con una máquina con el camino con agua, realmente lo, lo, lo lastimas al camino mucho más.、Uh -huh. Y bien o r e el camino, estamos trabajando en el camino 1,、uh -huh. que era un camino realmente muy demandado. Habíamos hecho un, un muy buen trabajo de r e c o n d i c i o n a m i e n t o en la última parte del camino 1, ya cuando se, se junta con el camino 7. Pero nos faltaba trabajar la primer a parte del camino, que la empezamos a l a b u r a r el jueves de la semana pasada. Trabajamos también el viernes, tuvimos el fin de semana con, con, con lluvia,、uh -huh. y ahora estamos esperando, si el tiempo nos acompaña, esperar que oreje un poquito el camino y vamos a incorporar、uh -huh. material calcario y vamos a continuar acondicionando el camino.、Uh -huh. Esta es la tarea que, que, que el IEBI tiene que hacer eh, eh, siempre, me parece que. En algún momento, siempre lo digo, los funcionarios que estamos conduciendo los organismos, y en mi caso con la gran responsabilidad de un consejo de administración, en algún momento nuestra gestión termina. Y me parece que l i b e b i lo que tiene que continuar es con esta planificación y este fortalecimiento institucional.、Uh -huh. Cuando nosotros llegamos a l i b e b i realmente veíamos para el costado y no teníamos moto nivelador, a no teníamos camiones, no teníamos absolutamente nada. Y, lo, y la realidad de los caminos era、uh -huh. peor que lo que estamos hablando ahora.、Uh -huh. Al punto tal que. Realmente teníamos presentaciones ante Defensoría del Pueblo, la situación era muy complicada. De a poco se fueron recuperando caminos.、Uh -huh. Lo que hacemos、uh -huh. ahora es una planificación de cada camino en particular, lo que ya tenemos diseñado,、uh -huh. y vamos interviniendo en cada camino en particular.、Uh -huh. Estuvimos hace 10 días trabajando en la zona de camino 31, 37, la zona ya cerca de, del cruce con la ruta 3. Y ahora estamos、uh -huh. en el camino 1. Terminamos、uh -huh. con el camino 1, tenemos que intervenir en el camino 16, tenemos que hacer un repaso también algo en la ruta 3 y en el acceso a San Javier.、Uh -huh. Y seguiremos con la máquina permanentemente trabajando y metiéndole horas、uh -huh. eh, en tanto y en cuanto el tiempo permita. Si bien ahora ya la lluvia va a terminar, seguramente、claro. el mes que viene y hasta durante todo el verano vamos a hacer un trabajo muy, pero muy、uh -huh. responsable como lo venimos、uh -huh. haciendo. <risa> hay reclamos n o de algunos vecinos h a y de la zona rural, de San Javier también. Por el tema de los caminos,、eh, no es posible que vialidad por ahí dé una mano con la maquinaria, digo, en situaciones como esta, ¿no? Con esta lluvia, por ejemplo,、eh, la s cosa se s volvió a complicar, digo, ¿no? Sí, nosotros,、eh, gran parte de los caminos que han mejorado sensiblemente, y me refiero al camino 4, primera parte de Ruta t r e ¿Eh? v i e j a algo d e la Estación Palacio, muchos caminos hemos, lo hemos mejorado con el acompañamiento de vialidad provincial. Nosotros permanentemente tenemos ese acompañamiento. De hecho, el último trabajo que hicimos、eh, con casi 10 días de trabajo en la ruta 3 Vieja fue con Vialidad Provincial. Nosotros pusimos una moto niveladora, Vialidad puso otra moto niveladora, la municipalidad acompañó con algo material c a l c a r i o Y eso lo estamos haciendo.、Ajá. El tema es: el reclamo por el estado del camino actual ahora existe porque la lluvia、eh, claro. fue realmente importante y los caminos del i d e v i en muchos de ellos tienen un suelo muy gredoso、uh -huh. que hace muchísimos años que no tiene un, un, un recondicionamiento importante e l camino、uh -huh. y caen 10 milímetros de agua y se pone realmente muy complicado、eh, y realmente transitar. Es complejo. No, y, la Ahora, tierra, y la tierra no absorbe el agua, eso me llama la atención. Sí,、si、claro,、no, son, son suelos muy. Uno también lo, lo, lo ve acá en, en la misma zona urbana en Viena. Claro, claro. En, en, los barrios, en los barrios acá en Costanera Norte. ¿no?、Uh -huh. e es z que el mismo suelo es un suelo muy. Hay, hay regiones donde, donde no hay una tarea de mantenimiento importante en caminos y llueve y el agua drena automáticamente. Sí, sí. Acá no, acá se pone el gredoso, es arcilla、uh -huh. que se pone realmente muy complicado para, para transitar. Y eso requiere levantar en muchos casos. Nosotros en la ruta 3 Vieja y en el camino 4 tuvimos que escarificar, levantar. Bueno, había un asfalto también bastante viejo que realmente、uh -huh. eh, no sé por qué no se sacaba. Sacamos eso y el camino quedó muy sólido. Nos, y después el trabajo de un buen abovedamiento. Nosotros、uh -huh. tratamos que el maquinista permanentemente esté insistiendo en que haga un buen abovedamiento para que el camino pueda, para, para que pueda drenar el agua. Hemos、uh -huh. hecho sangrías también en muchos caminos. que realmente hay, un, hay en, ahí en la zona de San Javier, hay algunos caminos que son bajos. Y realmente llueve y el agua no sale, y ahí t u v i m o s que hacer alguna sangría para que empiece a drenar el agua.、Claro. Y son tareas que realmente requieren de mucho tiempo, de mucho recurso y ir incorporándole equipamiento. Nosotros tenemos la, retro, la, la, moto, la moto niveladora, la r e t r o e x c a v a d o r a los camiones y, y los tractores. Ahora lo que hemos incorporado, que vamos a empezar a h a c e r en el camino 1, es un compactador neumático que hemos, gracias al acompañamiento de Vialidad Provincial, por eso i n s i s t o que Vialidad Provincial y la provincia. Permanentemente nos,、uh -huh. nos acompaña porque le preocupa realmente que la situación de los caminos quieren que los vecinos estén cada día mejor. Y hemos、eh, adquirido a través de un comodato un compactador neumático que eso va a servir para, n i bien mejoramos el camino, incorporamos material c a l c a r i o、uh -huh. posteriormente lo compactamos para que el macadán quede bien asentado y tratemos de que soporte、uh -huh. más la cantidad de, de lluvia.、Ta、Pero el key de la cuestión acá es una presencia permanente en cada, en cada camino en particular de una manera periódica. En el IEMI, durante mucho tiempo se intervenía en el camino y después, durante 10 años, no se volvía más a un camino. Nosotros, hay caminos que hemos intervenido más de 5 veces.、Uh -huh. Y eso nos obliga también a seguir interviniendo, seguir mejorándolo y, fundamentalmente, hacer trabajos cada día más complicados para que algún, en algún momento de nuestra historia los caminos dejen de ser un problema para c o n c e n t r a r en otras cuestiones vinculadas más a lo productivo y a lo social también. Está bien. Por último,、eh, Castro, ¿para cuándo el matadero de San Javier que.? Tengo entendido, es muy poquito lo que falta para que pueda t e n e r funcionamiento, ¿no? Sí, sí, la verdad que si uno ve el, el, el, la curva histórica de, del Matero San Javier, cómo comenzó allá hace、eh, año y medio dos y cómo estamos ahora, la verdad que el avance fue significativo, notorio. Para nosotros, para el IDB, haber llevado adelante un proyecto de estas características y poder terminarlo ya、eh, rápidamente nos llena de orgullo porque una institución que. Que realmente pasó momentos muy complicados y me parece que hasta los mismos empleados a veces、eh, descreían de la posibilidad de iniciar estos, estos proyectos tan ambiciosos. Y hoy es el mismo empleado el que está llevando adelante este, este proyecto y estamos pronto a terminar、eh, las obras de infraestructura necesarias para poder habilitar el matadero.、Uh -huh. Puntualmente, lo que nos está faltando、eh, fue la, la inspección de Camusi, porque nosotros tenemos la conexión interna de gas entre, entre el, el, el nicho de gas hasta los equipos de faena. Hicimos el, el proyecto, lo presentamos a Camusi, nos formularon tres observaciones, las corregimos y ahora estamos esperando que Camusi vuelva、uh -huh. a、eh, hacer el, la inspección final de obra. Y habilitado eso, los, los equipos ya están con todos los servicios en funcionamiento: me refiero a luz, me refiero a agua, me refiero a gas, y ya puedo empezar a probar los equipos. Y posteriormente, ni bien probemos los equipos y hagamos la primera prueba de capacitación, solicitar a Ganadería, que es el organismo competente que te habilita, La correspondiente habilitación.、Ajá. Hemos hecho un proyecto de fluente realmente muy, muy interesante. Hemos tenido el visto bueno del DPA, l e hemos trabajado ese proyecto durante mucho tiempo y realmente quedamos muy conformes con el mismo. y Ahora estamos terminando de, de pulir algunas cuestiones de diseño de, de, de piletas, porque el proyecto, el tratamiento de fluente que va a tener el matadero de San Javier es un sistema tradicional de piletas.、Ajá. Estamos viendo el tema de, de, del diseño de estas piletas para tratar de. Tenemos una napa muy cerca, vamos a tener que seguramente hacerla、eh, sobre el suelo con terraplenes.、Uh -huh. Así que estamos viendo cuántos metros cúbicos vamos a tener que mover y demás. Pero es un, es un proyecto que se va haciendo modularmente.、Ah, eh, ¿Y cuánto tiempo haciendo, puede llevar ese, el, el, hacer no, esas la, piletas? No, el, el, el, el trabajo puntualmente es un trabajo que se hace rápido.、Ah. Eh, hay empresas que, que formulan este, este proyecto y、sí. que ejecutan este proyecto. Y en 10, 15 días, si, si el clima acompaña, se hace rápido, ¿no? Es un trabajo complicado. O sea que este trabajo... año podría estar ya el, el, el matadero de San Javier. Sí, nosotros, nosotros este año,、eh, seguramente el matadero, pero eso va a empezar a, a funcionar, va a empezar a, los equipos van a empezar a funcionar. Tenemos el grupo electrógeno que llegó la semana pasada, porque también era una preocupación, porque San Javier tiene muchos problemas、eh, de corte de energía. Imagínate que nosotros estamos armando una industria frigorífica donde vamos a tener en una cámara de frío muchos animales esperando para salir,、eh, ya faenados y llega a haber un corte de luz y realmente la pérdida puede ser significativa. Adquirimos un grupo de electrógeno realmente muy muy interesante que llegó la semana pasada, ya está en funcionamiento. Así que ni b i e n e este el gas, vamos a empezar a hacer las pruebas de, de, de capacitación y empezar ya a recibir animales y empezar a, a, empezar a faenar de una manera. Obviamente muy armónica, creciendo paulatinamente y tratando de que los equipos, porque son equipos nuevos, equipos que tienen que empezar a funcionar, hay que empezar a corregir con el funcionamiento, pero el matadero ya es un hecho, es una realidad. Que empezaremos a funcionar, y bien tengamos resuelto el tema del gas, porque el gas es importante porque abastece a una escaldadora, que es donde se pelan los lechones o los japones,、uh -huh. y por otro lado también al digestor donde se,、uh -huh. se cocina todo el, todo el, el desperdicio que tiene、uh -huh. en, la, en la misma faena. Por ende, Es sustancial que eso esté resuelto、claro. y los órganos de control que habiliten. Si ustedes han visto las últimas semanas los medios, el tema cenaza y, y frigorífico s es un tema muy complicado.、Eh, nosotros no queremos、eh, apurarnos en habilitar、eh, sin que estén todas las condiciones dadas para que después de, venga una, alguna, alguna inspección y, no, y, y nos c l a u s、sí. i f q u e el matadero. Todo lo contrario, desde que arrancamos con este proyecto, arrancamos. Creciendo sostenidamente,、eh, a, a, si bien sabemos que la realidad del sector, fundamentalmente porcina, es muy compleja por diversa, muy, diversos motivos.、Eh, uno de ellos es la, la, la falta de, de la faena,、uh -huh. otro, otro es el, el, la quita de. de De, de, de retenciones、sí. a, al maíz, que es el principal alimento de los cerdos. La, aumentaron、Otra、los lado, costos ahí. Aumentaron los costos significativamente. También, por otro lado, la apertura de importaciones de carne de cerdo y la fisura, esta que yo, yo le llamo a la, a la barrera s o fitosanitaria, también、uh -huh. es, es compleja. Pues nosotros estamos, estas cuestiones le, las observamos, las vemos, las sufrimos con los productores y somos quienes mayor voluntad y que se puede mostrar con hechos. Eh, hemos manifestado y hemos llevado adelante como política institucional para que el ¿Sí? productor, el pequeño productor porcino, Delibevi, de una vez por todas, después de 56 años de espera, pueda lograr el tan esperado matadero para pequeños animales en la zona de San Javier.